a todos qué tal estáis bienvenidos a muy gaste muévete joven hoy día 4 de enero abrimos el año nos estáis escuchando en el 100.8 de fm o si no, también a través de internet en gust plaza punto net aquí, fernández y una muro Eh, bueno, Fernández, eh, dale intro al... Buenas tardes, eh, feliz año Hoy comenzamos el año con un nuevo programa eh, de 20 minutitos eh, Empezaremos con eh, una entrevista especial de eh, Un curso de monitores con invitados especiales Luego pasaremos a las anécdotas tres eh, Las tres más populares que han corrido por internet Y por último daremos paso a lo nuevo éxito Espero que disfrutéis Música volvemos aquí para la entrevista tenemos a cuatro invitados, dos de ellos profesores y las otras dos alumnas de este curso de premonitores tenemos unas cuantas preguntas preparadas la primera va a ser John Fernández estaba para los monitores eh, ¿qué es esto? es que hemos eh, es, es muy popular eh, por lo ahora, ¿no? cada vez más y lo hemos oído mucho, bueno, ¿qué es esto? ¿qué es el curso de monitores? ¿qué es esto del curso de premonitores? bueno, pues eh... Pues esta idea de hacer el curso de premonitorio surgió de algunos berriozartarras y algunos formadores que también somos parte de, de este curso y que trabajamos en el centro juvenil, le decidimos eh, generar este curso donde se podría trabajar eh, el ocio con los jóvenes sí. y también poder eh, acercarnos un poco a ellos, disfrutar de ellos y, y no sé, empezar a hacer hacer un poco grupo que se hice y empezar a mover lo que es eh, berriozar un poco desde, desde el ocio. Ajá. ¿Para qué sirve esto del curso de premeditores? ¿Solo tiene el fin de divertirse o sirve para algo en general? Bueno, pues como tú dices, eh, prim primeramente eh, la finalidad del curso es divertirse y, y aprender. Pero bueno, tiene otras finalidades futuras que es, eh, que es, por ejemplo, que de aquí, de este curso, se puedan generar eh, nuevas asociaciones que trabajen el ocio con chavales, con jóvenes o, o de alguna manera un movimiento juvenil más amplio y trabajador eh, que, que veamos en, en la calle. Bueno, eh, Lisbeth y Guadalupe, las eh, y alumnas, eh, ¿por qué vais al curso de monitores? Pues porque nos gusta, porque es divertido y aprendemos y a conocer gente nueva, porque va mucha gente. ¿Y tú, Guadalupe? Porque, bastante... porque me aburro en casa bastante y entonces voy eh, bien, lo ha dicho. a divertirme. Bueno, bueno. vale bueno y aproxima eventos sea, hay gente de todo tipo en este curso que alumnos suelen ir bueno eh, pues los alumnos y alumnas eh, son tienen edades comprendidas entre 12 y 15 años hay un chaval joven de, de 16 y Justamente, pero bueno, eh, son todos de, de, de grupo de Euskara, mayormente. Hay también un grupo de castellano que son más poquitos, pero pero bueno, que, que hay algunos módulos en, el, en los que estamos trabajando de forma compartida y bueno, de alguna manera estamos generando que se puedan conocer y puedan compartir tiempo estas personas. Y, y un poco eso, la mayoría de Berriozar eh, hay un, un único chico que es de Irurtún y que suele venir hasta aquí. Pero, pero bueno que cuando sales a dar un paseo te los encuentras en la calle y eso es un gusto la verdad Vale, vale. así que hay de todo tipo de alumnos como hemos, hemos podido ver Bueno, y qué tal os lleváis entre vosotros hay buen rollo ¿no? entre los chavales y los profesores Pues sí la verdad es que tenemos un montón de buen rollo colaboran que pues sí que la verdad es que tenemos un montón de buen rollo colaboran todos un montón hacemos un montón de dinámicas donde ellos buscan su creatividad y buscan también por pues, formar parte del local que estamos utilizando para hacer el curso de premonitores. Y colaboran todos muchísimo, son un tal de, de lo más agradable y unos jóvenes que se implican bastante en lo que es el, el movimiento de los jóvenes en el pueblo y el tener un local y hacer grupo para poder unirse todos y hacer un grupo grande y... Súper bien Vale, dos? ya hemos oído eh, pues la opinión de, de los monitores Ahora queremos saber la opinión de, de los alumnos ¿Hay buen rollo o no hay buen rollo en este grupo? Sí, sí, nos lo pasamos todos muy bien Y así nos conocemos, quedamos y, y todo súper bien Muy bien eh, ¿Se comprometen los chavales o no? ¿Trabajan y eso? Claro. Sí, sí, la, eh, los chavales la verdad es que se están comprometiendo muchísimo, eh, están formando parte de todas las dinámicas que estamos haciendo durante los días que compartimos el curso y todos quieren colaborar, ser protagonistas de todas las eh, cosas que estamos haciendo como un videoclip que hemos sí. grabado, eh, hoy como estamos en la radio y la verdad es que sí, que se comprometen muchísimo. Vale, ¿qué tipos de actividades soléis trabajar en este, en este cursillo? Queríamos saberlas Bien, pues las actividades son diversas, eh, a los chavales les gusta muchísimo eh, jugar y, y tocarse de alguna manera, no, no, eso es, no, no, no. jugar y tocarse, parece que no, pero pero sí, así es. Luego a, sí que han tenido algunos módulos quizás más teóricos y, y sí que vemos, bueno, pues que de alguna manera los amuermamos, pero tendemos tendemos eh, pues a, a reducir esos eh, módulos tan teóricos sí. y a hacerlos de alguna manera muchísimo más prácticos. Eh, uh -huh. y participativos desde luego eso es sí y bueno pues luego hemos tenido algún otro algún otro módulo como han podido ser eh, el módulo de cocina el módulo de de audiovisuales que estuvo muy bien porque estuvimos grabando un un un corto digamos un corto de, de Michael Jackson y yo creo donde todos todos verdaderamente todos incluso los formadores disfrutamos ¿La mucho la a ver comentad sí. solo del vídeo de Michael Jackson de que va lo que perdona Comenta un poco el vídeo ese, el thriller que Leo hizo antes a Lorena. Así es, bueno, pues el tema del thriller pues fue una idea loca así de, de un día de café y, y eso pues se nos ocurrió que podía ser interesante coger eh, el el se dice? el videoclip de, de Michael Jackson, eso es. Y, y grabarlo de alguna manera no hacer un corto con, con lo que era los contenidos de ese videoclip y bueno pues pasamos muchas horas preparando lo que iba a ser el corto para pa luego han sido cuatro minuticos pero bueno parecía que principalmente iba a dar miedo a, al final al verlo todos acabamos riéndonos mm, sí pero, pero bueno la verdad es que la experiencia ha sido eso es la verdad es que la experiencia ha sido muy muy muy buena Bueno, ya nos lo enseñaréis Vale, eh, tenemos o, hemos oído que estáis preparando una casa del terror O al final, pues, o, o, o que no la vais a hacer Pero bueno, eh, comentarnos eso a ver qué va a ser Sí, comentar Eso la verdad que me gustaría que lo dijese las mismas participantes Que son las que van a tener que hacer este, esta casa O llevar a cabo todo el proceso para que pueda venir la gente a vernos y enseñarles hasta dónde estamos llegando y todo lo que queremos disfrutar, pero con todo el mundo del pueblo. Pues contarnos ver, un poco. <risa> pues, bueno, eh, estamos preparando el cívico, estamos preparándolo para transformarlo en una casa del terror <risa> y, bueno, <risa> entonces, eh, como todavía no sabemos la fecha, estamos tomándolo un poco, pues lentamente, ¿no? y A la vez hemos hecho lo del vídeo y pensábamos hacer más vídeos y etcétera, etcétera. Muy bien. Bueno, ¿no? con el tema de la casa del terror, eh, parece que, que al final le ha habido un atraso ahí, pues no sé parece que piensas que te va a dar tiempo, ¿no?, en, en tenerla ya preparada para abrirlo al público, pero bueno, por una cosa u otra, pues al final se ha quedado un poco ahí, pero tenemos eh, valoramos que tenemos carnavales ya a la vuelta de la esquina y que puede ser buena opción, ¿no?, abrir el centro con la Casa del Terror en los días de carnavales para, para el pueblo de Berriozar. Sí. Bueno, pues hoy, ya que tenemos a las dos icasles del curso de monitores, Vamos a aprovechar para pasar a la siguiente sección y nos despedimos de la Siracas Les. Bueno, Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas agur, gracias. Agur, agur. Venga. Agur. Bueno, pues vamos a empezar con unas anécdotas que hemos encontrado muy sorprendentes, ya que está pasando por todo Berrizar, y os las voy a leer. Eh, dicen que nunca se ha muerto nadie por trabajar, pero hoy traemos la excepción a esa regla. La ambición hizo a una persona trabajar hasta la extenuación, con resultado, muerte. Ofrecemos hoy la historia real de una persona que falleció por trabajar demasiado. Una ambición mor mortal. Un joven alemán de 21 años falleció tras acumular 72 horas de trabajo prácticamente ininterrumpido, como becario en un banco de Londres, y todo debido a su avaricia. Seguimos con otra anécdota que nos la va a leer Guadalupe. La isla creada por una erupción volcánica en Japón empieza a parecerse a Snoopy. La isla creada por la, er la erupción de un volcán en la costa de Japón, al sur de Tokio, conocida ya como la isla de Nishinoshima, comienza a tener una forma parecida a Snoopy, el famoso perro protagonista de un cómic, según percibido a numerosos usuarios nipones de, la, de las redes sociales. Además, debido a la atención mediática que la isla ha, ha conseguido, los expertos han visto necesario recomendar que nadie se acerque a ella porque es peligroso. Y nuestra última anécdota es sobre una empresa de Florida que ha diseñado una ciudad flotante de 25 pisos de altura. Esta empresa está detrás de freedomship of the Seas, un ambicioso proyecto de una ciudad barco de 25 pisos de altura y que promete a sus miles de clientes ser parte de una gran comunidad móvil que visitará distintas ciudades sin abandonar las actividades de la vida cotidiana como trabajar, estudiar o comprar. La gran ciudad sería capaz de albergar de 50.000 a 100.000 residentes y dar la vuelta al mundo en un periodo de dos años. El, el proyecto se promociona como un lugar ideal para vivir o desarrollar una empresa Una comunidad amigable, segura y protegida con grandes extensiones de espacio Abierto de entretenimiento e instalaciones recreativas Robert Hood, roger good director del proyecto, ha sido el que ha um, hecho este proyecto Bueno, pues impresionante las anécdotas Ahora, como hemos dicho antes, os vamos a dejar con el nuevo éxito de David Guetta, Play Hard, y nos despedimos. Muchas gracias. Bueno, adiós, hasta otra. Adiós. Adiós. adiós. work it out. Got a gang of cash and it's going all on the farm. work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, they might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it, and I make this whole thing yours. Now work it out. Hey, hey, hey. It's the only thing we know how to do Turn to grab and I make this whole thing yours